Buen día, Pepe. Buen día la audiencia del informativo Farco. Ante la falta de políticas públicas del gobierno municipal, los vecinos decidieron tomar tierras este último fin de semana. Al igual que el gobierno nacional y provincial, el municipio local hace agua en lo que respecta a la demanda habitacional. Muy jóvenes y con niños y niñas, y viendo que hoy la idea de la vivienda propia es algo casi imposible, las vecinas y vecinos de nuestro pueblo decidieron tomar la solución por sus propias manos. Somos 60 familias y faltan llegar algunas. Asurpamos eh, a las 5 y 45 de la mañana eh, eh, con varias familias. Con calcular son 15 familias. Y ya después llegaron un montón, empezaron a llegar... Empezaron a llegar toda la familia porque no son todas de acá de Chacra, son algunas son del centro algunas son de otros de koizal Y así vamos sumando, y ahora estamos sumando, y cada vez somos cada vez somos más. y Lo que nosotros queremos es, una, es un lugar para nuestros hijos, es una, un lugar, una tierra. No queremos que lo regalen nada, porque nosotros también lo vamos a pagar. No es que nosotros no queremos una casa que lo regalen ni un terreno, solamente queremos algo para nuestros hijos y nada más. Al rato llegó el fiscal, la policía provincial y hasta gendarmería. El comisario de la Comisaría de la Mujer, institución que debería contener a las vecinas, las amenazó con sacarle los pibes si no dejaban la toma. Fue el primero de los comisarios que se acercó y nos dijo que, que podía sancionar a las madres que estaban acá en este momento ahora por el tema de los menores, que hay que cuidarla a los menores, que hay que no hay que exponerla al frío ni a, la, a los malos ratos ni nada, que los podía sancionar a las madres. ¿El, el comisario puede sancionar? El comisario podría sancionar a las madres, tomarle los datos y sancionarla a las madres. Pero las vecinas dejaron en claro cuál es su objetivo. Estamos todos queriendo lo mismo, nosotros queremos un terreno, eh, no queremos que le den un alquiler a uno, una casa a otro. Acá estamos las todas las familias peleando por un terreno, que es lo que queremos, porque no no podemos eh, seguir en la situación que estamos, todos en una casa amontonados, eh, alquilando, no llegando a fin de mes. Eso no nos sirve, nosotros queremos un terreno y no le estamos pidiendo que nos los regale. Nosotros queremos que nos den un terreno a pagar. La municipalidad, a través del Instituto Municipal de la Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Social Local, se comprometieron a darles una solución y los vecinos, al finalizar la jornada del sábado, abandonaron el lugar. Sin duda, esto volverá a suceder ya que el municipio, en sus casi tres años de gestión, no solucionó ni sacar dinero y reubicar el basurero local que actualmente se encuentra en el medio de varios barrios populares, ni los temas territoriales con las comunidades mapuches, ni la nueva concesión con la cooperativa de agua potable, y menos que menos la demanda habitacional que tiene más de 2.000 vecinos sin casa. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.